especial que se fijó en el Congreso Nacional, pero para tratar un único tema, la situación de Venezuela. Estamos en contacto con Sergio Sirioto del Bloque Justicialista. Eh, buen día, Sergio, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Juan Pablo? Buen día a vos y a toda la audiencia. Bueno, eh, te quería consultar respecto de esto porque han difundido un comunicado desde el Bloque Justicialista considerando que es una burla esta convocatoria. Explícanos por qué. Sí, mirá, eh, creo que esta es la, la gota que rebasó el vaso. Nosotros, este desde el comienzo de este año legislativo venimos planteando que el Congreso empiece a tratar temas importantes, Nosotros hemos planteado desde las comisiones de trabajo, hemos tenido una sola sesión, y eh, la convocatoria de una sesión para el día de hoy, para tratar el tema Venezuela, cuando primero nosotros lo hemos repudiado desde todo punto de vista y ya tiene algo de 45 días, esto no es más ni menos que una este, contestación en el marco de... Este, eh, digamos, una guerra que tiene como, como objetivo octubre del año electoral entre el oficialismo y el Frente para la Victoria. Esto, la convocatoria de la sesión especial por parte de Cambiemos en el día de hoy es respuesta a la convocatoria de sesión especial que mañana llamó el Frente para la Victoria para tratar eh, los hechos de, eh, de desarrollar el domingo anterior cuando este, se abortó este, la implementación de la, de la escuela itinerante aquí en el Congreso. Y nosotros creemos que eh, son muchos temas para, para tratar, pero principalmente aquellos que tienen que ver con la vida cotidiana de la gente. No tenemos problema de tratar estos temas, sea el que sea, porque siempre hemos dado quórum para eso, pero no, nos negamos a que sean los únicos temas. Creo que eh, lo único que hacen estos temas es que, eh, la gente piensa y con razón de que los legisladores estamos en una nebulosa que estamos mucho más allá y que no nos interesan los problemas de la gente no hay ninguna agenda que hoy plantee de que el Congreso va a debatir las leyes que necesita nuestro país y, y, y la gente para tener trabajo vos repetís, nosotros este, no estamos en contra de estos temas pero sí nos parece una falta de respeto a los mismos legisladores este, que no pertenecemos ni a uno ni a otro sector y, tampoco, y también una burla a la gente que está tratando de que, voy a repetir, se traten temas que le cambien la calidad de vida. Bien. Sergio, eh, más allá de esta situación, hoy el presidente ha convocado a algunos gobernadores para el, la presentación de este llamado Compromiso Federal para la Modernización del Estado. ¿Qué es lo que sabés y cómo, cómo analizás la situación? No, no tenemos claro todavía si Berna irá, creemos que está acá, porque está reunido con el gabinete. ¿Qué, qué información tenés? Sí, mirá, eh, voy a repetir. Son temas que yo no sé si son son importantes, sí, pero no son imprescindibles. No tienen por qué estar en la agenda de hoy. Eh, no son temas que... A ver, Nación quiere que las provincias hagamos algo que ellos no hacen. Si nosotros nos remitimos a, a información objetiva, vemos que en el día de ayer uno de los principales medios periodísticos de, de Buenos Aires sacó un informe que acerca que el gobierno actual en 15 meses aumentó un 25% la estructura del Estado Nacional. O sí. sea, su aumentó el gasto. Vinieron con el tema de bajar el gasto público, echar no sé cuánta cantidad de gente diciendo que eran superfluos, pero cuando vamos a la, a la realidad de los números, informa que ese, ese informe lo ha hecho y un medio que no es este, contrario a lo que piensa el gobierno. O sea, vemos por un lado tratar de este, poner en agenda temas que, Son importantes, por supuesto que son importantes pero primero hay que predicar con el ejemplo y segundo, creo que hay otras prioridades o sea, no, no lo descarto pero que hoy, hoy no, se está, no se está debatiendo muchos otros temas y, y que nosotros estamos planteando la agenda legislativa y no tenemos la posibilidad de poder debatirlo a ver, yo, yo presido la Comisión de las Públicas en el día de, en este jueves nosotros vamos a hacer la cuarta la, la cuarta reunión de comisión Hasta ahora no hemos tenido curos porque el oficialismo, eh, como ha pasado en otras comisiones, está tratando de vaciar el, el, el debate legislativo porque no, no hay tema que le interese. ¿No asiste directamente? No te escucho. ¿No asiste a las, a las reuniones de comisión? No, exactamente. O sea, si bien es cierto, nosotros estamos haciendo reuniones informativas porque desde nuestra comisión hemos puesto en temas eh, dos temáticas muy importantes. Por un lado, lo que es la ley, la modificación de la ley de compra y trabajo argentino, que significa que ante las compras que hace el Estado Nacional que este año van a sumar cerca de mil millones de dólares, tengan prioridad la industria nacional primero y muy por encima de ellos la, la, la PYME. ¿no es cierto? Ver de qué manera podemos este, compensar la pérdida que ha tenido la PYME en cuanto a rentabilidad a partir de la, de la gran este, apertura de importaciones. Eh, este, este jueves este, tenemos un, un, una reunión de comisión plenaria con la comisión de pymes también, y han, venido, han comprometido cinco cámaras este, empresariales, o sea, en interés está, luego voy a repetir, nosotros planteamos temas que esperemos que el oficialismo los tome, eh, hemos planteado también en, en la misma Comisión de la Pública, también porque hay muchos proyectos en ese tema, o sea, no, no es un, una, una agenda que se nos antoque a nosotros, sino que la presentación de proyectos de los distintos legisladores eh, arma una agenda, y la, está en la agenda que nosotros también la tenemos en, en debate, que es de, de una ley que, implemente la transparencia y el control ciudadano en la obra pública. Parte porque ha sido uno de los temas caballitos de batalla del Gobierno Nacional, y hoy nos enteramos por los medios que el Gobierno Nacional, como respuesta, va a sacar un decreto supuestamente autolimitándose, como pasó con el tema del conflicto de intereses. Cuando el Congreso empezó a hablar de que había que modificar la ley de ética pública para poner un freno a lo que son los conflictos de intereses, o sea, funcionarios que de un día para otro cambian del lado del mostrador, están en las empresas y al día siguiente están en, en la función pública, tengan incompatibilidad para ejercer esos cargos. ya creo que son temas de debate, no tenemos este, la posibilidad de debatir, no sabemos qué piensa el oficialismo. Y voy a repetir, ¿no? eh, hoy el Congreso está debatiendo a ver, eh, en cierta manera, quién tiene más capacidad para... para para instalar temas que te voy a repetir no, no, no son de, de la necesidad de, de la gente y eso es lo que realmente nos preocupa a nosotros. Bien, y te hago una consulta eh, como este, presidente de la Comisión de Obras Públicas y también vinculada a ver qué pensás si es un tema prioritario o no, pero hoy el diario La Nación deja trascender que el gobierno tiene un proyecto para manotear la, la política de vivienda, los fondos y la determinación de cómo se otorgan las viviendas en las provincias. ¿Estás informado? Eh, ¿Qué opinas del tema? Eh, es un tema que se venía ya escuchando, eh, no está oficializado, sí oficiosamente los medios lo están tirando, que es una posición del Gobierno Nacional. Eh, voy a repetir, eh, yo no sé con qué, con, qué, con qué elementos el Gobierno Nacional pretende licitar este, la, la, las obras en, entre las provincias. Seguramente querrá concentrar la obra pública en las grandes empresas, y eso no es bueno, porque primero... Este, eh, no, no hay buenos antecedentes en la República Argentina de las grandes obras. Y segundo, porque va a cada vez este, minimizar, cada vez más, la poca economía que desarrollan las pymes, de, en el caso de las constructoras, en todas las provincias de, del Estado Nacional. Voy a repetir siempre, por algo, una de las políticas que más... Este, eh, digamos, éxito y, y eficiencia y, y eficacia tiene en el mundo es la descentralización, porque cuando más, el control está más cerca de la gente, es mucho más fácil. Eh, Alguien ciudadano de a pie de Santa Rosa, de, de Pico, de, de, la, de La Humada, de, de Algarrobo, del Águila, de Bernasconi, eh, no va a poder controlar quién está haciendo una obra si la obra la licita el Gobierno Nacional. Creo que tiene sentido. Por eso nosotros estamos avanzando en este tema, de crear una, una, una, una ley que establezca un sistema de transparencia de la obra pública, control ciudadano, que ante cada obra de magnitud haya audiencias públicas, que los pliegos estén en Internet y puedan ser... Este, objetado por cualquier eh, ciudadano, de que realmente haya comisiones que controlen, que estén por fuera del poder ejecutivo, este, que creo que ese sentido. Y en esto no, no es una cosa que haya inventado yo. Hay proyectos en ese sentido que son hasta de diputados del oficialismo. Por eso creo yo que es necesario fijar políticas de Estado en cuanto al control y la eficiencia de, de la aplicación de, lo, de los fondos públicos. Bien, Sergio, agradecemos el contacto. Si querés agregar algo más este, de algún tema que consideres oportuno, te estamos no, escuchando. No, nada más que eso. No, nada más que eso. La preocupación de que realmente cuando la, la, la República Argentina, la gente está realmente teniendo muchos problemas para llegar a fin de mes, no, no, no nos parece, digamos, este, lamentable que, que los temas que pasen por el Congreso Nacional este, sean nada más que parte de una pelea electoral. a repetir, este, aquí se plantea que no va a haber sesiones, este casi en este año, pero realmente este, estamos tratando de que haya debate y que, que eh, voy a repetir, la, la política eh, es la parte que hay que negociar, hay muchos temas para, para llevar adelante, el gobierno está planteando una reforma educativa, no veo por qué no llevarla adelante este año, el gobierno está planteando una reforma tributaria, no veo por qué llevarla adelante este año, la verdad es que no entiendo cuando dicen que es, Este, los señores políticos no, pueden, no se pueden tomar debates importantes no, no, no, no lo entiendo por lo menos de, de mi concepción de lo, de lo que debe ser la política al servicio de la gente Gracias de vuelta No, gracias a vos, que tenga buen día Sergio Silioto es diputado justicialista y bernista